Escucha Wild FM With The Lauder yeah. DVD wow, Ajá uh -huh. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá uh -huh. Ajá, y que más sigue, sigue. Ahora que tengo tu atención, by me 2.0, todos los jueves 7 de la noche tiempo de la ciudad de México. cual lado de fm.com. Buenos buenas tardes, buenas noches, si están escuchando esto, están escuchando Quiet Loud FM, yo soy Mauricio Angulo y este es el programa Bite Me, tecnología para tecnófilos Disculpen el retraso, ahorita estamos, son las 7 y cuarto de la tarde noche GTM-6, o sea, Ciudad de México, o hora del centro de Estados Unidos el Resto de Latinoamérica, no importa que hora tengan Empezamos un poquito tarde, esto es porque, en serio gente, hablando de tecnología Si no saben manejar, no compren un coche Y si compran coche, compren clases junto con el coche. El tráfico aquí en la Ciudad de México no es una pesadilla, es lo que sigue. Por eso es la razón por la que empezamos tarde. Es una excusa muy pobre de mi parte también, pero es la única que tengo. Así es que that's my story and I'm sticking to it. En la cabina como operator, la tarde-noche de la tarde -noche de hoy, está el mismísimo Pumancú. La flaca, no sé dónde se fue, creo que se, se le chupó la Matrix. Pero el día de hoy tenemos en los controles al Puma, entonces toda la música que que escuchen el día de hoy, es cortesía del mismísimo Puma en Q. ¿Qué oye, Puma? ¿Todo bien? Chido, hoy También en la cabina tenemos de colado al mismísimo Nightboy, eh, y el invitado, Gema, del día de hoy, que yo sé que hace rato que no había invitados aquí en Bite Me, pero tenemos nada más y nada menos la presencia honorable de estimado colega, compadre, amigo del alma, Oscar Mondragon. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué tal, Para los que no conocen a Oscar, neta, están en el hoyo, si ¿Sí llegaron alguna vez a escuchar de computadora de, uh -huh. o si llegaron a escuchar así de, oye, ¿de veras hay emprendedores de tecnología aquí en México que consigan financiamiento de capital extranjero? Oscar es uno de ellos, por no decir que fue uno de los primeros, uh -huh. es ejemplo a seguir de todos los emprendedores, tecnólogos, tecnófilos aquí en este país, y además tiene un excelente gusto para el vino. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal, Mauricio? <risa> Muchas gracias por esa introducción. Me queda súper grande, pero pues vamos a ver eh, eh, la parte del vino, a ver cómo, cómo, cómo la arribamos ahorita. Claro, <risa> <No, no>, aquí <risa> en lado de FM lo estamos platicando y creo que lo viste mientras eh, esperamos para el cue del programa. Aquí se vale fumar, se vale tomar todo el café que puedas y también se vale ser egomaniaco. Exactamente. Seguimos el ejemplo de los conductores del noticebrio que nos acompañan en background el día de hoy. La, las rápidas de la tecnología de esta semana, gente, por si es lo que están esperando O no están al día en lo que pasa en Twitter, Facebook y toda la onda social eh, Rápidamente, Oscar, si quieres podemos platicar un poquito Porque yo creo que la banda, y a uh -huh. mí en lo particular, me interesa mucho saber qué piensas de estas cosas Número uno, esta semana ya se abrió de forma, pues, semi-pública O sea, pri, eh, abierta, pero por invitación del acceso al SDK uh -huh. O al KDK, como le llaman que esto es el, el kit de desarrollo de aplicaciones para el Kindle de Amazon. Uh -huh. Lo que significa que Kindle ya no nada más es un lector de e-books, e sino que está evolucionando lentamente a ser una tablet, uh -huh. como pretenden que sea la iPad, la Slate, y todas estas nuevos computadoras portátiles de pantalla y a Touch grande, y mucha batería. Eh, Kindle ya va a poder soportar desarrollo de aplicaciones de terceros, el modelo es, tú haces la aplicación, la subes a la tienda de Amazon, la gente la no la no la compra como tal, sino que la descarga y a ti como desarrollador te pagan por la cantidad de ancho de banda dentro de la red de Amazon WhisperNet uh -huh. que consuma la aplicación Pues mira yo pienso que eh, tiene sentido desde el punto de vista que Kindle es una computadora, tiene procesamiento tiene almacenamiento, tiene display y tiene input sin embargo me pregunto Realmente al consumidor le conviene otra balcanización de aplicaciones para ahora, para una plataforma de e-readers, porque aquí está Amazon, allá está el iPad, con también su propia eh, eh, App Store y eh, su propio rollo de programación y todo lo demás. Y entonces, ¿qué viene después? Viene que Sony va a sacar su propio eh, sistema operativo y todo lo demás. Pues como lo vemos en los teléfonos, no funciona, vaya, al final del día todas estas guerras eh, acaban siendo detrimentales para el desarrollo de la tecnología, no le convienen al consumidor y pues acabas... Eh, eh, eh, al final del día todo el mundo se va a ir al web ¿no? eso lo sabemos Entonces... todos lo sabemos Vaya. que digo este tema de kindle nos va a dar pie más adelante para el tema del programa en by el día de hoy que es de cloud computing uh -huh. si quieren saber qué es eso de cloud computing nompu la nube oscar es uno de los pioneros en este tema y lo vamos a tocar en un ratito más Pero pues antes el chisme yo en lo particular hace dos semanas y creo que lo voy a empezar a hacer de forma consistente porque he decidido que es algo que me divierte mucho eh, voy a hacer trizas la ipad por toda la serie de razones que ya expuse no tiene eh, Bahías de expansión, no tiene forma de conectar Dispositivos de almacenamiento eh, Está muy cara No puedes correr aplicaciones de terceros Estás amarrado a lo que Apple diga que puedes correr o no ahí uh -huh. Que eso es un tema para otro día Si Edgar se deja invitar a ByteMe eh, Yo tengo mis propias ideas al respecto uh -huh. En el caso del Kindle Qué bonito que puedan hacer aplicaciones Es bueno que es un sea un dispositivo que esté abierto Pero es lo que tú dices, ¿de veras necesitamos Meter a fuerzas otro aparato Entre la laptop y el celular? Uh -huh. Que sí que cómputo en la nube Que sí que es más portátil Que es para leer Yo tengo un Kindle Y la mayor ventaja de esa cosa es la tinta digital uh -huh. Pero me pregunto ¿Qué va a pasar cuando le quieras meter Animaciones, video Otro tipo de interacción uh -huh. Más allá de jueguitos de sudoku, crucigramas Que uh -huh. es a lo que yo creo que se presta el Kindle uh -huh. O sea, es, es el lado detrás del periódico Pero más allá de eso Neta no le ve mucho No tiene mucho procesador No uh -huh. tiene mucha memoria Y la re, el acceso a la red WhisperNet es, es padrísimo, pero eso para lento. Bueno, eventualmente la tinta digital tendrá que evolucionar, al igual que evolucionaron los displays de CRT y de LCD posteriormente, y seguramente vamos a ver eh, displays de tinta digital mucho más vivos, a color, etcétera etc. Etcétera, etcétera. Sin embargo, yo de vuelta, lo que estoy viendo aquí es una repetición de... La guerra de las PCs La guerra por el sistema operativo de los teléfonos Etcétera, etcétera, que no se acaba Entonces ¿Qué chiste tiene como usuario? Ninguno pierdes porque si te compras una Kindle y tu amigo en el trabajo tiene una iPad pues ya no puedes eh, utilizar las mismas aplicaciones, ya no puedes hacer las mismas cosas, etcétera Entonces como desarrollador simplemente incrementas tus costos de desarrollo cuando tienes que desarrollar para varias plataformas y eso va a reflejarse en un mayor costo de la licencia para los usuarios. ¿Ven como no nada más soy yo? ¿Eh? ¿Eh? En fin segundo tópico de la tarde porque ya nos acercamos peligrosamente al corte eh, el mentado Google Bus después de el experimento que fue Google Wave no voy a decir fallido no, porque creó mucho hype, creó expectativas altísimas como casi todos los productos que saca Google misma metodología de Gmail, acceso por invitación, exclusivamente padrísimo, pero cuando tienes un demo introductorio de una hora y media o por ahí Y cuando tienes algo que, neta, mucha gente se le queda viendo, lo platicaba la semana pasada, que en el evento de Social Media Latam, la, los entusiastas del evento crearon un Google Wave, invitaron a todo el mundo, están repartiendo invitaciones y todo el mundo se subía decía, ¿qué caramba es esto? ¿Cómo uh -huh. le hago? ¿Sabes qué? Mejor me regreso a Twitter. Uh -huh. Buzz es algo es un servicio que está integrado con Gmail y que, a ver si le suena conocido, es una serie de mensajes cortos para indicar qué es lo que estás haciendo, qué estás pensando y que puedes compartir con un grupo de personas o con todo el mundo la diferencia con otros servicios similares inserte aquí el servicio de microblogging que quieran es que se integra con otros servicios de Google como Gmail Google uh -huh. Reader, y Picasa eh, y YouTube para uh -huh. que puedas poner eh, ya sea Fits RCS, integrarlo en tu correo Google eh, ¿Publicar imágenes o videos? Uh -huh. Bueno, yo lo abrí y lo primero que dije fue... ¡Oh, Face Google! <risa> <risa> Está padrísimo, hace exactamente lo mismo que hace Facebook. Entonces, ¿cuál es el caso? no Ya tengo un perfil en Facebook, ya me dediqué mucho tiempo a encontrar a mis amigos, ponerlos allí Entonces, ¿voy a repetir el mismo camino en Google? Definitivamente no. Entonces... Creo yo que sale sobrando, perdón que lo diga así de abiertamente Creo yo como eh, escribiste tú por allí Que pues finalmente únicamente manifiesta los celos que tiene eh, Google al respecto de eh, Facebook y de Twitter Y pues la incapacidad que ha tenido Google al día de hoy De insertarse exitosamente en los mercados de social networking Y sobre todo que ya eh, Google en algún momento intentó comprar a Twitter Y ya lo he platicado aquí en algún momento Uno de los fundadores de Twitter es Beast stone Creador en algún momento de Blogger Que fue adquirido uh -huh. por Google eh, Stone fue empleado de Google por un rato Y neta no aguantó ni un año y se salió para fundar Odeo uh -huh. Y cuando terminó con Odeo lo vendió y se fue a fundar Twitter Cuando llegaron con él con la misma historia fue de No, ¿sabes qué? Yo ya pasé por esa historia ya sé en qué acaba Veamos en qué estado está Blogger el día de hoy uh -huh. Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo sigo por otro camino Eh, mucho se ha hablado en la prensa especializada acerca de si Twitter es el siguiente gran buscador En el sentido de que no nada más agrega sitios, no nada más agrega links Sino que agrega personas de verdad, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando Y sobre todo que nos acerca más a este asunto de contenido generado por los usuarios uh -huh. Lo cual pues, era parte de la idea original Y también que es una web semántica con todos los tags y todos los links personalizados Además de que amarra otros servicios Google definitivamente con Wave primero, ya no funcionar ahora con Buzz, está intentando pues treparse ese mercado. No los culpamos, todo el mundo tiene derecho a hacerle su lochita uh -huh. Pero pues desperta así como mucha perspicacia de porque ahí, ¿no? Claro, porque allí y eh, sobre todo si Google puede, por ejemplo, si se mete al negocio de los APIs pues entonces eso sí le daría otro eh, rollo, ¿no? Si de pronto pudieras tú utilizar la capacidad de storage que tienes en Gmail con un API documentado y pudieras eh, guardar tus documentos de Google Docs en la nube de Amazon directamente, si ese tipo de cosas comenzaran a ocurrir, a lo mejor empezaríamos a ver el sentido que tiene voz eh, pero no parece ser que sea el juego que quiere eh, jugar eh, Google, ¿no? Totalmente, y que pues, también hace o sea, Google tiene muchas cosas que perfeccionar, muchos productos que ha dejado a la deriva o que simplemente los ha matado en abandono, Orkut, Google Notebook, eh, el mismo buscador se le ha criticado de que en los últimos 10 años realmente no ha cambiado ni ha evolucionado de forma significativa, todavía sigue siendo una colección de links y uh -huh. se acabó. Entonces, también me llama la atención, monitoreando todo el espacio social, como después de todo el hype durante la mañana del día de ayer, que fue liberado Buzz, eh, todo el mundo es maravilloso, es increíble, es padrísimo, lo quiero y lo quiero ahorita, y en el transcurso del día la misma gente que lo alababa, hacia la tarde fue de, pues saben que ya no me gustó tanto, me regreso a Twitter, me refiero uh -huh. a Facebook, se parecía a Friendster, se parecía a, a Friendfeet, uh -huh. eh, la gente ya ya no compra tan rápido Ni tan fácil este tipo de cosas ¿no? A mí me pasó, justo en la tarde de hoy que lo estaba probando eh, En dispositivos móviles Boost funciona únicamente ahorita en Android Y en iPhone Dice próximamente para Para Windows Phone Que es el teléfono que yo tengo Resulta ser que si entro con mi browser a Gmail Si sí puedo entrar a Buzz Pero si intento correr la aplicación Que aparte es una aplicación web uh -huh. Sobre el mismo teléfono no me deja Ajá uh -huh. Por el Javascript o alguna cosa así sí. Detecta el modelo del sistema operativo y me dice ¿Sabes qué? Espérate y entra por sí. otro lado ¿Qué pasó con el no vamos a ser malvados? no uh -huh. ¿Para qué queremos estándares entonces? Pues bueno Yo creo que eh, En la forma en como están eh, Operando en este momento Buzz, Pues evidentemente Causa sensación Hay voz al final del día al respecto de ello La gente se vuelca sobre él Y todo el mundo vamos a acabar preguntándonos Quiero otro igual el, eh, En TI Todo es de uno, no tenemos un procesador De palabras, una hoja de cálculo, etcétera Y al final del día es lo que vamos a hacer Son herramientas Si tú tienes un desarmador con el que puedes Desatornillar las bisagras De tu puerta y eso es lo que haces con regularidad No quieres otro desarmador más Está escuchando Byte Me, nuestro invitado Oscar Mondragón O oh, Mondragón en Twitter O oh, Mondra. Oh, Mondra. Oh, Mondra en Twitter, lo acabo de poner no. en Como Operator Puma y ahorita nos va a poner Algo de música con Factor Metal Regresamos Respuesta a esta y otras dudas en código RJ45 por Quiet Loud FM, miércoles 7 de la noche. Super Press Annie Kei. old dying man sitting in my room with a needle in my hand Just waiting for the two tienen a Paquita a la vuelta y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada y nosotros, nosotros pues tenemos como a 15, ¿no? ¿y sabes por qué son mejores? ¿por qué? porque son hombres ah, el misófimo romano todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quiteloudfm.com fejabuejeo ah, Y se si están escuchando todavía es que siguen escuchando Vibe me por cual lado de FDM. Mi nombre es Mauricio Angulo. Me pueden encontrar en Twitter en, eh, con el handler Nick username o como sea que le quieran llamar Tfate, DFATE. Y hoy en la cabina nos acompaña mi alegre colega y compadre eh, Oscar Mondragón, también ustedes lo pueden encontrar como @mondra. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Pues aquí de regreso. Estamos despotricando hace rato acerca de las noticias de la tecnología. Hablamos del Kindle 2K y de Google Boss si no lo escucharon y apenas están conectándose lo pueden escuchar a partir del próximo lunes como podcast en www.quiteloudfm.com diagonal podcast eso si la flaca regresa y se pone a editar el audio eh, si ¿sí, no eh, en la cabina operando está el Pumancú y de Metiche aquí está el Nightboy que tal vez lo recuerden por programas como Destripando el Noticebre o también Antidopia NFL o cualquier otro que se meta de Metiche aquí en Quietloud Pero bueno, eh, la tarde-noche del día de hoy nos acompaña Oscar Mondragon, que es uno de los pioneros eh, en todo el tema de Cloud Computing o cómputo en la nube. Que es un tema que en el último año se ha puesto muy de moda porque ya grandes empresas están apostando a este tema. Eh, Amazon fue el primero de ellos, Jeff Bezos empezó con el asunto este de Cloud Computing y Elastic Computing uh -huh. hace ya un par de años. Uh -huh. eh, Microsoft se sumó a este asunto ya hace un año. Google lo ha estado mencionando IBM dice que va a entrar en ese espacio Incluso empresas pequeñas Como Opera eh, Oracle, ya están hablando De estas cuestiones, pero Al principio era un tema terriblemente complicado Técnico Que no era muy excepcional, ni siquiera para la gente Que nos dedicamos a tecnología, era muy académico Todavía estábamos hablando de SAS O sea, de Software as a Service Cuando surge todo este tema de Cloud Computing Entonces Eh, con la promesa de una buena copa de vino Acabando el programa He invitado a Oscar Para que nos explique desde su experiencia y punto de vista Qué caramba es esto de cómputo en la nube uh -huh. Bueno, hay varias dimensiones al respecto de Cloud Computing En principio es la abstracción de la infraestructura y plataforma En un conjunto de web services Para que como desarrollador Puedas programar hacia, la, a, a, hacia usabilidad Haz experiencia de usuario Y te dejes de preocupar de lo que anteriormente Era un coco ¿no? eh, Base de datos eh, Bla, bla, bla el Sistema operativo, etc, etc Eso es lo que En donde vamos ahorita Microsoft Azure es eh, Una respuesta para que Muchos de los elementos De infraestructura y plataforma De quien desarrolla sobre Microsoft, queden detrás de esto Y te pongas a desarrollar Las ventajas son increíbles, un grupo de cinco o seis desarrolladores puede crear aplicaciones brutalmente sofisticadas, eh, una empresa puede meterse a hacer aplicaciones de web sin necesidad de tener grandes inversiones, digo, ahí hay, hay por ejemplo cualquiera que haya eh, administrado un sitio de web sabe perfectamente bien que en tu gráfica de utilización la raya de uso medio es una décima parte de lo que son tus picos de uso Entonces tú tienes que provisionar 10 veces Para que tener un servicio decente Esto con Cloud Computing Al momento de que tienes un modelo de multitenancy Se acaba por completo no Porque no todo el mundo va a tener los mismos picos a la misma hora No todo el mundo va a tener esa utilización Entonces las ventajas desde el punto de vista desarrollador Desde el punto de vista administración de sistemas Están clarísimas Por eso es por lo que la industria se está volcando hacia allá. Pero la gran pregunta queda para el usuario, ¿qué hay en Cloud Computing? Totalmente. Esto es algo tan nuevo que todavía se está debatiendo cómo se define o cómo se toma, dónde se agarra o simplemente por qué me voy a subir a aquel asunto. Cuando me preguntan qué es esto de Cloud Computing, yo lo explico muy fácil o, o, o es la, la explicación que yo me he fabricado internet, allá afuera son una red llena de servidores imagínate que puedes usar el poder de todos esos servidores juntos al mismo tiempo como si fuera una sola computadora uh -huh. que pudiera sumar toda la capacidad de procesamiento, toda la capacidad de almacenamiento de memoria eh, como si fuera una sola computadora eso es lo que entendemos como la nube la gente que se dedica a estas cosas, arquitectos y, y gente de infraestructura pues, se llaman, le llaman así porque le dibujan como una nubecita no que es un montón uh -huh. de puntos interconectados Y ha pasado, eh, sobre todo lo que dices, no tiene mucho sentido para gente que tiene aplicaciones con muchísimo este tráfico o que utilizan procesamiento de muy alto nivel. Por ejemplo, y este es un ejemplo local, cuando fue el año pasado el tema del avión que se estrelló sobre Periférico, uh -huh. para los que escuchan fuera de México, Periférico es el Highway, hay quien ve que es una, es una avenida de alta velocidad, se estrelló un... Va a ser de alta velocidad, entre comillas, y lo acabo de vivir A las 3 de la mañana <risa> Se subió una, un, un avión En hora pico, con políticos dentro uh -huh. eh, Como fue de noche los noticieros, los noticieros no estaban Al tanto de eso, los periódicos no estaban saliendo Y un sitio De un servicio de noticias Que yo no quiero mencionar eh, res, Todo el mundo se fue para allá Saber qué es lo que está pasando Resulta que estos cuates tenían Digamos una capacidad máxima de atender a 500.000 usuarios simultáneos, uh -huh. de los cuales normalmente, como tú mencionas, pues tenía aprovisionado el doble, el tráfico normal es de 250 a 270.000. Uh -huh. ¿Qué pasa en esta circunstancia que es, que es particular? El tráfico se dispara y cuando llega al punto de quiebre la gente ya no se puede conectar y no nada más los nuevos, todos los que están conectados ya no pueden entrar al sitio web. La gente del sitio web... Le, le dice a los sistemas, oye, ¿qué pasó? Dice, estamos tapados, ya no podemos crecer más. Uh -huh. La gente de marketing está colgada en la lámpara porque dice, el evento de mayor trascendencia de noticias del año, y estamos bloqueados, no podemos entregar anuncios, que es de lo que vive esto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible? Dice, güey, es una circunstancia, pasa una vez al año, no vamos a invertir medio millón de dólares más, uh -huh. nada más para que el sitio esté vivo, sí, en un evento particular que nadie esperaba, uh -huh. porque sucedió de repente, Pero te quedas a la mitad, ¿no? Sí, y esa es la lógica detrás de todo cálculo de infraestructura Vaya, cuando... y pasa en las ciudades, ¿no? La ciudad está hecha para aguantar cierta cantidad de lluvia Y la aguanta cuando esa cantidad sube Pues evidentemente la infraestructura no la va a soportar Y no tiene sentido invertir 10 eh, veces más Para que cubrir un evento que se da una vez cada 10 años Entonces, esa es... Una gran ventaja de Cloud Computing La capacidad de que si tú tienes un sitio de web Y en un momento dado comienzas a crecer exponencialmente Y eh, te va muy bien Lo vas a hacer sin necesidad de adquirir nada Sin ningún gasto de capital sin nada por ¿Qué es lo que le estaba pasando en un momento a Facebook? Y le pasa muy seguido a Twitter O sea, Twitter ¿cuántas tienen sus servidores? Capacity. Y de Como repente desde de, oye... Ya no podemos, ya no podemos, la famosa ballena que todo el mundo sí. no quiere y odia al mismo tiempo, uh -huh. la quieren porque está muy linda, la odia porque no te deja ver nada más, uh -huh. y, y ¿qué es lo que pasa? O sea, Twitter ha tenido más éxito o lo ha tenido más rápido de lo que ellos esperaban, uh -huh. y eso se traduce pues, en la pérdida del servicio, lo cual afecta a los usuarios de, del mismo, uh -huh. y dices, oye... ¿Cómo es posible? De este lado, pues uno no se entera uh -huh. De, oye, ¿qué está pasando en Twitter? Igual están el científico loco en un centrato uh -huh. gigantesco Que cuesta millones de dólares mantener uh -huh. Pero al usuario, el chavito que está con su teléfono Tratando de, de, de tuitear qué es lo que está comiendo en ese momento uh -huh. Lo enerva, lo moleste Claro, pues bueno, la razón por la que Amazon se fue a el modelo de web services Es porque ellos utilizaban 10% de su capacidad de, eh, como media Entonces, evidentemente que o, o, eh, Si tú metías dentro de su Data Center Otras aplicaciones que hicieran Un uso de ancho de banda En tiempos y en todo distinto Otro perfil de uso Pues ibas a comenzar a utilizar los sistemas De forma más eficiente Y al día de hoy pues Siguen siendo los pioneros en eh, Web Services Y este Cloud Computing Recientemente en noviembre Con MySQL en la nube pues básicamente cualquier persona que se quiera poner a desarrollar un sitio de web complejo al día de hoy lo va a hacer con centavos nada más con el costo de programación, ya no hay que aprovisionar infraestructura ni nada ¿Qué es lo interesante? Eh, cloud Computing el modelo de negocio que tiene, al menos el que se ha generado hasta este momento, es un tema de pago por uso uh -huh. lo, us lo pagas no por el hardware, como si usa normalmente un centro de datos, que pagas uh -huh. el hardware pagas el espacio, pagas la electricidad, el aire acondicionado y un mamífero que lo mantiene Sino que como en Cloud Computing todo se aprovisiona automáticamente Lo pagas literalmente como que pagas el agua o el gas uh -huh. Según lo que usas claro Y además eh, la fuente de todo esto se centraliza y es mucho más eficiente Nicolas Carr habla al respecto de cómo en las fábricas eh, de la introducción de la electricidad Tenías un generador en cada fábrica Y eso era tan ineficiente como tener una máquina de vapor Porque hay que tener ingenieros operándola y todo Sin embargo cuando nace el grid eléctrico El costo se va a la nada Y para cualquier compañía tener electricidad implica conectarse nada más ¿no? Y puedes ya tener tu fábrica operando con electricidad Ese, esa metáfora de car de la, el grid eléctrico hacia la nube es patente al día de hoy con todo y que es algo también pues que se ve que van a, a repercutir ¿no? en el último libro de car que es The big switch uh -huh. justo hace esa analogía y qué uh -huh. es lo que va a pasar en aquella época hace 120 años, Las empresas tenían un vicepresidente de electricidad uh -huh. O un director de sistemas <risa> eléctricos claro. ¿Qué le va a pasar a los directores de TI? Cuando ya cuando digas, oye necesito 150 mil terabytes de almacenamiento pues, enchufate al nodo, pesca el wireless y ya lo tienes Pero Ahora a lo mejor comenzamos a ver más restaurantes en la condesa <risa> <risa> Ándale Eh, en fin, eh, estamos hablando eh, Oscar Mondragón O oh Mondragón en Twitter y yo eh, De Cloud Computing, un saludo enorme A Adana Velar Adán Vecín Gráfica, que nos manda saludos y si está por poniendo el programa, brother, se te estima Y a toda la demás gente que nos está Escuchando México, Latinoamérica Y el resto del mundo eh, Vamos a algo de música El Puma ya tiene cara de que quiere algo con más ritmo eh, Y regresamos My Oye, vi que entonces cómo se va a llamar esto? Jekyll. High. No, esa es una novela, infinidad de películas, divina comedia. en todo caso lo decía para aguantarte. No, ya es la caja de Pandora, eh, mitología griega. Grandes esperanzas, novela, de película y cómics y de todo, hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de la Sebastián. De ¿No? ¿Cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero, pero todo, todo es tentativo. tentativo. Me gusta, ¿se queda? Grábalo, vamos. Todo es tentativo. Los lunes. De 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Por www.quitelaudfm.com to tell me what was on. Estamos de regreso en Bite me tecnología para tecnófilos, y eh, en la cabina está la tarde-noche de hoy, Oscar Mondragón, y estamos platicando acerca del tema de Cloud Computing. Antes de continuar con el tema, quiero mandarle un afectuoso saludo a, a Carla Núñez, mejor conocida en Twitter como Glica, la cual nos acaba de mandar un mensajito que dice que... Eh, Google Boss ya tiene 9 millones de que se abrió, o sea, de ayer, antier, al día de uh -huh. hoy Ya tiene 9 millones de posts y comentarios 8 millones de WTFs Totalmente, la verdad, <risa> pues, caray Entonces, estamos platicando del tema de Cloud Computing Acerca de, pues, qué significa esto para las empresas, para la gente que administra TI Y, pues, para los usuarios finales que son finalmente los que a los que va dirigido todos los servicios colgados en la nube Poníamos como ejemplo el caso de del sitio de un periódico que se estuvo cae, cae en uno de los picos y también pues cómo se compara en, en la teoría de información este tema de cloud computing con la revolución tecnológica de hace 100 años de la red eléctrica. Claro, y aquí el, el, el punto ya vimos que hay enormes ventajas para el administrador de sistemas corporativo quien va a ahorrarse mucho dinero personal y métodos enviándolo hacia afuera le es brutalmente conveniente para el desarrollador de software si sí, no se siguen balcanizando las aplicaciones como veíamos <risas> hace rato pero bueno sin embargo ¿qué hay para el usuario en cloud computing como usuario yo volteo a ver y digo todo esto y como dicen no what's in it for me ese es un punto que tenemos que ver porque eh si el rollo de Cloud Computing, como decíamos hace rato, te sirviera para utilizar tu almacenamiento de Amazon para guardar hacer un respaldo de tus correos en, en Gmail o tu, llevarte ahí tus documentos, etc. Si pudieras utilizar la red como utilizas tu desktop, en donde aún y cuando las aplicaciones provienen de diversos vendedores ...tú decides en qué folder guardas lo que haces acá... ...tú decides si lo abres con esta aplicación o con la otra... ...tú decides si lo envías con tal o, o tal cual... Eh, eh, ...arrastras un documento de un folder hacia una aplicación... ...una dirección, haces copy-paste... ...todo este manejo que el usuario ya tiene al día de hoy en su desktop... ...eso es a lo que tiene que llevarnos el cloud computing... ...a que puedas operar dentro de un ambiente coherente entre sí... Todos los servicios que te ofrece el web y que no veas diferencia alguna de dónde viene esta dirección. Puede salir de Facebook, pero la insertas en un correo que va a estar gestionado por Gmail. Vas a meter un attachment que tienes en tu eh, drive de Microsoft y lo vas a enviar todo. No necesitas saber qué está ocurriendo atrás. Así como la abstracción para el desarrollador de base de datos, sistema operativo, etcétera Llega como un API, a donde únicamente le pongo, crea esta tabla, inserta esto, bla, bla, bla. Para el usuario tiene que haber esa facilidad. Mientras no lleguemos allí, Cloud Computing va a seguir siendo técnico, industrial y académico. Y sobre todo, ahí el gran reto es, pues, ¿cómo la gente que crea aplicaciones empieza a pensar en ese nuevo paradigma? La mayor parte de las personas que desarrollan aplicaciones o que administran sistemas... Por un lado están acostumbrados a un paradigma de las computadoras desconectadas, ahorita ya está empezando a cambiar, pero también eh, si no es cliente, servidor o completamente web, no saben qué onda, el tema de servicios web desde SAS a la fecha no ha evolucionado como uno esperaría, hay quien está avanzadísimo, hay quien todavía no sabe que esto ya está acá y también pues del lado de los mercados de consumo, estamos viendo que las personas ya no utilizamos nada más un aparato con capacidad de procesamiento. Sino que empezamos a utilizar varios, ¿no? Tienes la compo de la oficina, la compo de tu casa, el celular. Hay quien trae más de un celular porque es el celular del trabajo, el de el changarro uh -huh. y el personal, la consola de videojuegos. Y como mencionábamos hace rato, ¿para qué quiero tener duplicada información? Claro. ¿Para qué voy a tener cinco copias del mismo documento uh -huh. en diferentes máquinas? Si pudiera tener una sola copia maestra, y digo entre comillas... En la nube uh -huh. Y que yo pueda trabajar, no importa qué máquina O qué dispositivo esté usando o dónde queramos me encuentre ah, Y ahora, eso es lo que se llama Independencia de dispositivo Y eso nació en Julio de 1996 Con Hotmail Entonces Para el usuario, eh, toda la evolución de últimamente de Cloud Computing aún no quiere decir nada, porque ya teníamos esta independencia de dispositivo desde hace muchísimo tiempo. Eh, si tú recuerdas, en el 98, 99 ya existía XDrive, por ejemplo, que creo que ya desapareció, sí. pero era un Drive en línea que eh, posteriormente hasta tienes una aplicación de WebDAV por la que podías copiar todo y tener tu respaldo allí, desde los programas de Adobe podías eh, copiar directamente, entonces... Ya muchas de las ventajas En términos de usuario Básicas del cloud computing ya están allí Ahora lo que necesitamos es Interoperabilidad y ese va a ser Un enorme reto para la industria Porque si se están balcanizando En dispositivos como los e-readers Y todo Pues con toda probabilidad Vamos a llegar a eso también no Dile, dile tú a Google Que te permita guardar Un eh, documento de, de Google Docs en el drive de Microsoft Sin mayor operación que una preferencia ¿no? Tal cual Y ahí es donde viene también el tema del paradigma Si tenemos en la nube tan Toda esa capacidad prácticamente infinita De almacenamiento, de procesamiento De memoria Todavía tenemos un montón de personas desarrollando aplicaciones Para un procesador O para memoria limitada O que simplemente no les preocupa la administración de memoria Entonces hacen cualquier coche nada ahí eh, Y también Pues viendo el, el tema de cómo esto es viable de forma de negocios. Yo un ejemplo también que me gusta contar cuando estamos hablando de este tema de cloud computing es aquí en México, lo que es el sistema de administración tributaria, o para los que no saben de estas cosas, el pago de impuestos, gente. El gobierno desde hace ya 3, 4 años empezó con una plataforma muy seria para que la gente pudiera pagar sus impuestos a través de internet para que la gente no se justificara diciendo que había una cola enorme en el banco y que no pudieron pagar, porque es bien fácil, es que el banco cerró y yo pues, mi modo de estar ahí parado una hora esperando para pagar y que me regresen, uh -huh. sin embargo ¿qué es lo que sucede? Eh, al menos aquí en México, no sé cómo sea en otros países, pero es una situación muy similar por lo que escucho, si tienen comentarios banda escriban biteme arroba quietloudfm.com el gobierno mexicano debe estar manteniendo la infraestructura de pago de impuestos durante 12 meses uh -huh. que no es algo trivial para usarla nada más dos, uh -huh. y resulta que durante esos dos que son los grandes picos de lo que hablas, llega un punto en el que se satura, sobre todo los últimos dos días de pago, uh -huh. que todo mundo se espera los dos últimos días de pago, uh -huh. y después dice, es que su página web no funciona, por eso no pago mis impuestos. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cuál es el caso, no? Te estás invirtiendo dinero del erario público, de impuestos de la gente, en mantener infraestructura que está detenida, uh -huh. para cuando le llegue el momento en que lo ocupas, no del ancho. Bueno, necesitaríamos allí, pienso yo, eh, una solución grandototota a nivel federal y para ello pues habría que comenzar a considerar el que se creara el puesto de CIO federal al estilo de lo que está haciendo Vivek Kundra para Obama en Estados Unidos. qué buena falta hace carajo. Claro, sí. porque entonces sí podrías tener una nube propiedad del de gobierno en donde corriera no nada más el SAT sino aprovechar. Entonces ya multiplicas tu infraestructura por 10 y entonces ya corres los servicios de salud ya corres los eh, hasta los propios desktops del de gobierno los puedes correr desde esta nube ¿no? esa eh, Pero eso únicamente lo vas a tener, esos niveles de coordinación, únicamente lo vas a alcanzar cuando una persona de nivel secretario, alguien que le reporte a el presidente, se encargara de todos los sistemas. ¿Y qué es lo triste? Aquí en México el gobierno federal no puede subirse al tema de cloud computing por la simple y sencilla razón de que como... Los grandes centros de datos existen fuera de México, uh -huh. porque aquí en México por el tema de electricidad de ancho de banda es carísimo tener algo así, uh -huh. entonces pues seguimos todavía en el siglo XX, pues eso? el siglo pasado, manteniendo centros de datos carísimos. Claro, pero si tú cuentas el total de ciclos de procesamiento, memoria, y almacenamiento que utiliza el gobierno, te daría perfectamente bien para el desarrollo de una nube propia. Sin embargo, allí necesitarías un nivel de coordinación entre todas las áreas de sistemas del gobierno Que no es posible bajo el esquema legal actual Si sí necesitamos y vamos a hacer votos porque un día un presidente se le ocurra crear un CIO federal Claro, en lugar de andar discutiendo si le ponemos impuestos a las telecomunicaciones <risa> O si mantenemos nada más una empresa para acceso a internet, Dios de mi vida Dios mío. Usted ya está viviendo en región 4 no no claro no es divertido cuando te gusta la tecnología. Pero eh, tenemos buenas oportunidades para eh, crecer en los próximos años acerca del tema de, de cloud, aquí en México en lo particular. ¿Tú tienes experiencia en este tema cuando tenías computadora D? Uh -huh. ¿Le cuentas a la un poquito de qué se trataba bueno, esto? Computadora de era precisamente esta idea de generar un desktop eh, que pudiera integrar todos los servicios digitales. De el web en una forma coherente y gráfica, ¿no? El, el, el, el, la versión 1 era la prueba de concepto de que... De, ...de ASP, ¿no? De Application sí. Software Provided, SAS, ni se veía. ¿no? Nada, pero ya teníamos features de escritorio, ¿no? o entonces sea, ahí teníamos drag and drop entre aplicaciones. Estaba viéndolo en retrospectiva, estaba brutalmente avanzado para su época. Pero... Eh, se quedó siempre en prueba de concepto La idea era que por ejemplo La aplicación que teníamos de correo Te sirviera para eh, uh, Consumir el correo de cualquier proveedor Ya IMAP no Que el disco duro Te sirviera para almacenar en cualquier lado Que tuviéramos de este lado la capacidad De gestionar cualquier web service de storage Y ahí guardar tu información Eso era lo que se trataba Se trataba de que tu directorio fuera poblado Por las direcciones que vienen de Yahoo, de todos lados, lo que ahorita hace Synergy de Palm dentro del teléfono, eso tenía que hacer tu directorio y entonces arrastrabas una dirección de Yahoo Mail, la pegabas en un correo que iba a ser gestionado por Gmail, atabas un eh, archivo que tenías en XDrive y todo lo enviabas como si estuviera en tu desktop en, el, en la red, ¿no? Eso creo yo que fue lo que hicimos y eso es lo que como usuarios debemos de mandarle a la industria. Pónganse de acuerdo porque yo quiero tener esto de la misma forma en como Microsoft nos dio un desktop coherente y universal en donde corrieron aplicaciones de todos los vendedores en 1990 y tantos. Quiero que hoy la industria haga algo para que yo tenga esto. Exacto, no voy a estarte cerrando a ciertas plataformas. O lo que está pasando ahorita con el tema de celulares ¿no? de Cada una tiene su propio modelo de desarrollo Lo cual ha, ha hecho imposible Unificar aplicaciones en este medio uh -huh. eh, Vamos a música Fuma, trépale al metal Por cierto, adana Abelar te manda un gran saludo Y al Nightboy un arrimón eh, Regresamos uh -huh. los equipos, ocho divisiones, dos conferencias, un campeonato, el trofeo Lombardi. I'm Gordon Smith, Vice President of NFL International. I'm in Mexico City and I'd like to shout out to all of the NFL fans at Quite Loud FM. Thank you very much for your support and we know you're watching. Thank you. Inicia la temporada 2008-2009 de la NFL. Sígala todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México en Antidoping por Quietloudfm.com. Una puerta a la nueva realidad. Estamos de regreso, www.whiteloudfm.com O si lo quieren escuchar en nuestro dispositivo móvil Mientras están atrapados en el tráfico glorioso de la ciudad Donde quiera que estén eh, Es tinyurl.com Diagonal QLX Mobile O White Loud for Mobile Lo estoy trepando en mi canal de Twitter Que es TheFate -E. Es una larga historia y luego les contaré por qué Estamos en la cabina con Oscar Mondragon También en Twitter lo pueden encontrar como Omondra también lo estoy poniendo en mi canal de Twitter y estamos platicando de todo el tema de Cloud Computing, plataforma infraestructura, qué significa ahorita para el último segmento Oscar si te parece me gustaría eh, pues que platicáramos un poco acerca de cuáles son las implicaciones éticas, legales, tecnológicas de todo este tema de Cloud Computing, mucha gente lo ve como la panacea como la solución a los grandes problemas de inversión capitalización pero no todo puede ser bueno ¿sí? bueno Hay un aspecto que eh, difícilmente se pude, pudo haberse visto hace tiempo Pero por ejemplo, para tú eh, hacer el cracking de un password sofisticado Y si lo quieres hacer con una máquina ordinaria Una laptop o una desktop de las que hay al día de hoy Te vas a tardar horas Vaya la capacidad de cómputo que tienes como En, en, en lo que se llama un ataque de diccionario O un ataque de fuerza bruta Se pues te pueden ir horas y el ancho de banda y todo. Fuerza todo. bruta, pluma, te <ríe> Sin embargo, al día de hoy, por solamente 34 dólares, puedes comprar un servicio en la nube que te permite hacer eso y puedes también, por mucho menos dinero, por 12 dólares, romper cualquier password de WPA en menos de dos minutos garantizados. Todo o sea, en la nube, utilizando eh, clústeres de servidores que no podrías tener. ¿Y a qué te lleva esto? Cualquier chavo mal intencionado que además tenga conocimientos técnicos, utilizando la nube puede hacer cosas que antes únicamente le eran dadas a quien controlara un data center. La onda del ejército o así, ya sí. ves Chávez, Dan Brown no estaba equivocado eh, y también pues vamos al punto ¿no? de que mucha gente eh, por ejemplo hablando de pequeñas empresas locales que administran data centers pues poco a poco van a ir perdiendo su clientela no entonces qué pasa con las economías locales, platicábamos que estas nubes pues las construir empresas que tienen la capacidad económica y técnica para tener centros de datos con capacidad de cientos de miles, si no es que millones de computadoras. Aquí escena de la Matrix, haz de cuenta? Entonces, ¿qué pasa con los negocios locales? ¿Qué pasa con los pequeños, las pequeñas empresas de hosting, las pequeñas colocadores de servidores? ¿Qué pasa con la economía local? Todo se va a empezar a ir a los países donde existen este tipo de cosas y al final, pues internet poco a poco se va a ir convirtiendo en un consolidado de grandes nubes que cada una tiene una marca. Claro, y llegaríamos quizás a este punto en donde aquel aquella cosa que hace mucho tiempo dijo el de IBM, el director de IBM Watson, al respecto de que él no veía mayor necesidad para cinco computadoras en el mundo pues a lo mejor caemos en esto de vuelta, ¿no? En que tengamos únicamente cinco computadoras y allí va a estar todo el poder y todo el dinero del planeta en las manos de cinco entidades, lo cual es una visión apocalíptica en términos sociales, ¿no? Si vieron Evangelion ya saben en acaba esa historia, gente. <risa> eh, y vamos, también es el tema de que eh, estas nubes, como bien mencionas, pues ahorita cada una está pegada a los principios de su marca. La nube de Microsoft funciona ...sobre .NET, con SQL... ...funciona con los servicios de Windows Live... ...de la misma forma que... ...la nube de Oracle... ...ahora que acaba de adquirir a son uh -huh. ...que si vieron el canal de Twitter de Jonathan Schwartz... Sí. ...cuando renunció... ...como CEO de son ...bueno, ternurita, pero bueno, él se lo buscó... Uh -huh. ...la nube de Oracle... ...funciona con Java, funciona con MySQL... ...funciona con Oracle... Uh -huh. eh, ...son interoperables, la nube de Amazon... ...corre todo sobre Linux... El nivel de aprovisionamiento de recursos que uno tiene Es diferente uh -huh. eh, Entonces la nube de Google por ejemplo pues eh, eh, Google anunció que va a sacar Su propio lenguaje de programación este, Go uh -huh. Y que también están apoyando mucho Python eh, Todo lo que es Google Apps Igual te cobra no tanto por ancho de banda Sino por procesamiento y almacenamiento Con esta eh, Accesibilidad tan dispara a Los servicios a la nube pues, Lo que vamos a ver es que sí estas no son interoperables y eso le pega finalmente al que está construyendo eh, aplicaciones para, para la plataforma Claro, y ahí es lo que decíamos hace rato no eso es un compromiso que la industria debe tener con eh, el mundo al respecto de encontrar un estándar porque también hay una parte luminosa al respecto de esto y es cuando tratamos de extrapolar las interfaces de Touch, eh, eh, Microsoft Surface o eh, la iPad y todo esto, hacia un futuro en el que puedes, en donde toda estaría interconectado, todas las aplicaciones estarían allá, pues estas fantasías que luego tenemos como usuarios en el que dices, ¿por qué no hay un botón que hace esto? ¿no? O ¿por qué no este menú está del lado derecho y no acá? Etcétera, etcétera. Podríamos llegar al punto donde como usuario te podrías fabricar tus aplicaciones de una forma enteramente táctil y visual. Y utilizar recursos de compañías completamente dispares Donde te traigas el storage de allá El la, procesamiento de otro lado Y vayas poniendo tú las piezas juntas Y a lo mejor esto de que decíamos De que las compañías de hosting pequeñitas desaparecen Pero esta gente se dedica a crear esas aplicaciones super especializadas y todo todo desktop, toda computadora es distinta una de la otra. O que puedan revender los servicios de nube, claro. que tengan por volumen acceso a un montón de cosas. Lo cual me lleva también al tema de seguridad. Eh, todo este tema de cloud computing es algo relativamente nuevo y de repente ahorita pasan sorpresas pues muy desagradables. A la gente de Twitter le pasó hace algunos meses, recordamos, eh, los artículos en el que estos cuates tenían toda su información, planes de negocio y todo esto. En el servicio de Google Docs uh -huh. El cual pues está amarrado Simplemente a una cuenta de correo Y un password sencillo uh -huh. algunos ocioso en un ataque de Fuerza bruta adivinó el password De Google Docs de Twitter Y bajó cerca de 15 Megas de información uh -huh. o 15 gigas de información eh, De negocios, información confidencial Tratos que estaba cerrando Twitter con proveedores De contenido de servicios Todos sus planes de negocio y monetización de repente Los bajaron Y este cracker malicioso lo que hizo fue Que se lo entregó un blogger, en este caso A la gente de Estos, de Mashable o de uh -huh. no, de eh, TechCrunch De TechCrunch, perdón De Mike Harrington, de TechCrunch uh -huh. Y él puso toda esa información en su blog claro. Entonces de repente toda la gente Sabía cuáles iban a ser Los modelos económicos de negocio Y las estrategias de desarrollo de Twitter uh -huh. Porque un cuate fue descuidado Y puso un password que era adivinable Claro, bueno, ahí, eh, eh, entre paréntesis, eso fue padrísimo, porque te permite ver los mecanismos de pensamiento sofisticado, tototes de Silicon Valley, que a mucha gente aquí, pues si no es así, no los vería en ningún lado, ¿no? Y se nota lo que es el firepower mental que hay allá, cuando lo comparas contra los razonamientos que luego hay aquí en ciertas compañías grandotototas. oye eran Mexas? Dices, <risa> dices, bueno, hay, hay una gran diferencia. Pero bueno, al final del día también pasa lo siguiente eh, un pro, Todo problema tecnológico que Con el que yo me he encontrado en la vida Tiene una solución tecnológica Y yo creo que aquí la seguridad Cuando tengamos IPv6 En donde cada uno De los seis mil millones de habitantes Del planeta podría tener Varias direcciones IP propias Pues entonces ahí tenemos una capa de seguridad Que sería muy difícil De quebrar, cada quien su IP Entonces nada más responde esto Yo por ahí. Entonces, veremos cómo se va desarrollando el tema de Cloud Computing eh, Ya hay varias opciones Se puede empezar a trabajar con ella Todavía es muy temprano para decir Si deberás ser la solución a todos los problemas O el apocalipsis hecho eh, Bits y bytes Pero, pues vamos a ver qué pasa Oscar, mil gracias por estar acá Muchas gracias Mauricio, al contrario Encantadísimo eh, Muchas gracias a toda la gente que nos comenta Mariana Cabral, Musical Rock, Adán Vecindad Edgar Parada un abrazo a todos ustedes, gracias por escucharnos y si nos escuchamos, nos escuchamos la semana que entra. Mientras, si tienen internet, pues ahí se ven.